Billetes es etengue, etengue, etengue, cuidado que etengue, cuidado mujeres, cuidado con etengue, cuidado mujeres, cuidado con etengue, billetes se etengue, empieza con fiebre, dolor de cabeza, que usted no te atesa, se lo lleve me etengue muchacha. Tiene gente manca, el dengue, Cuidado con el dengue, el dengue, el dengue, el Te es midengue, dengue, mi dengue. dengue. Cuidado con el tengue. Cuidado, mujeres. Cuidado con el tengue. Cuidado, muchachas. Cuidado con el tengue. Quien gente manca, me tengo de señores. El tengue es pa hombre. El tengue es señores. El tengue es pa hombre, pa hombre, pa hombre. El tengue es Cuidado con mi dengue El dengue es el dengue Cuidado con mi dengue